Ez daki zutela bimila bederatziko ustalaren horita iruan, seri da zizuen, alministrazio agloko zuzendari. Entzuna, entzuna. En Así como adelantó nuestro consejero delegado en su circular de 11 de junio, uno de los objetivos estratégicos de nuestro tren en esta nueva etapa es la consecución de una cultura empresarial basada en la ética, la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos humanos de la compañía. Tomando Cabadao Bellago, corre Rey Lajarra y Censur. Este objetivo fundamental no podrá alcanzarse si no está apoyado en otros como son la profesionalidad de todos y cada uno de nosotros, la promoción interna en función de la capacidad y el esfuerzo, y la transparencia en la gestión de los procesos laborales. Les bons lieuxards le Eta un in aurrean langer, bateaux, elak zerdio. Ba, amen. Paris. Zuek hor eta gu hemen. Arri. Zerai